Bueno, ahora pasan seis minutos de las 11 de la mañana y en esta mañana movida con varios temas es hora de tocar un tema de los más importantes que queremos compartir con la audiencia porque estamos recibiendo aquí en vivo en el estudio de la radio a Carolina Rius que es presidenta, eh, justamente, Ruiz, eh, presidenta de la organización Tenemos Ela. Ruiz, ¿está bien? Rius, Ruiz, Rius. Rius la Carolina Rius, la te tenía acá por, por sí. Ruiz, así que vamos a... a a corregir esto Carolina Ríos, presidenta de tenemos la de esta organización tan importante que queremos conocer, obviamente la organización cómo está funcionando, pero también de la enfermedad mismo. Carolina, buen día, bienvenida a Radio Centenario, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y por nos permitir hablar a, a esta gente. No, <risa> Carolina, ¿cómo, ¿cómo se maneja la organización cuando cuando comienza a dar sus primeros pasos? Nosotros empezamos en el año 2014 cuando a mi hermano Martín le diagnosticaron la ELA. Martín vivía en España y cuando recibió el diagnóstico y empezamos a investigar de qué se trataba porque nadie claro. nadie de la familia tenía idea que existía uh -huh. esta enfermedad este empezamos a, a darnos cuenta de que bueno eh, él quería seguir viviendo en España y terminar su vida ahí, tenía dos hijos chicos y empezar de vuelta en Uruguay iba a ser un problema entonces eh, cuando lo fuimos a visitar a ver cómo ayudarlo y qué quería hacer eh, él fue el que planteó hacer esta fundación en ese camino de, de descubrir qué había, qué se podía hacer nos dimos cuenta que en Uruguay no había nada que las personas que se diagnosticaban con la vela sí. le decían este no tenemos nada para hacer este y, y básicamente seguí tu vida y vivíla en tu casa con tu familia y mandá a alguien a, a repetir algún medicamento y eso, pero no, te, no tenemos nada para darte y para hacer eso me dijiste fue 2000, 2014 y él queda tenía 46 años y médicos especialistas sobre la enfermedad había acá o acá y médicos hay investigación Pero en ese momento allá había médicos especialistas había el médico especialista sí, sí. De, de, de las enfermedades neurodegenerativas sí. son los neurólogos uh -huh. ellos conocen la enfermedad la estudian en la he las estudia hace más de 100 años sí. hay eh, en uruguay se diagnostican 50 casos nuevos por año digamos que si uno hace la cuenta son uno cada 192 cada 100.000 habitantes este eh, personas que transitan la enfermedad en el uruguay eh, habrían en aquel momento ponerle no no llegaban a 100 entonces eh, el sistema de salud para tan poca gente para eh, sí, sí. No, no cambia su dinámica sigue uh -huh. como trabaja, claro. el neurólogo te da el diagnóstico y bueno, manejate la uh -huh. forma de manejarte es ir a buscar todos los los las atenciones que uh -huh. tenés que tener en el, en el sistema como funciona, no que tengo que ir a pedir un pase para fisiatra para que me dé fisioterapia, tengo que pedirle una, una hora a la nutricionista una hora al neumólogo uno tiene que articularse y generar esa red de médicos claro. a su manera y como puede y a veces en el interior ni siquiera están los médicos entonces eso eh, para para nosotros era súper complejo cuando Martín empezó a transitar la enfermedad y vimos cómo funcionaba en otras partes del mundo todos los médicos que consultaban nos, de, nos decían a nosotros, a la familia Martín está en el mejor lugar para la enfermedad que le tocó vivir Martín mismo dijo, bueno, hagamos que todo esto que estamos aprendiendo lo llevemos a Uruguay y, uh -huh. y ese puede ser mi aporte a mi país, que yo claro. siempre quise volver y hacer algo, bueno, dejarlo de alguna manera. Y así empezamos a trabajar con el asesoramiento de, de ellos, de los de España. este Lo primero que nos dijeron fue, necesitan un centro de referencia y un, una organización de familiares yo que Mirá. no soy de, de, del sistema de salud dije bueno, voy a los neurologos y le digo vamos a armar un centro de referencia y me dice, estás loca, cómo vas a armar un centro de referencia no se arma así nomás eso se necesita una ley alguien tiene que decir que todos los pacientes con ella vengan para acá no va a pasar, claro. viste claro. en el 2014 era como inviable pensar en claro. eso Y al día de hoy yo creo que, que lo que nos ha pasado es que la vida mismo ha cambiado, el sistema de salud ha evolucionado, hay proyectos de centros de referencia, el, el proyecto de ley que está ahí, que que no se le ha asignado los recursos todavía, pero se piensa en un segundo nivel de asistencia para las enfermedades complejas y se piensa en un desarrollo de esos centros de referencia y es a eso a lo que apuntamos. Uh -huh. Nosotros queremos... Este, pedirle a, a, al país, a la, al sistema político que preste atención. El FONASA cubrió el primer nivel de asistencia, necesitamos que se cubran el segundo nivel de asistencia. Le pasa claro. a la ELA, le pasa a Parkinson, le pasa a esclerosis sí, sí. múltiple, le pasa a todos quienes necesitan algo un poquito más complejo que la asistencia primaria de, de curar. Esto no se cura y vamos a vivir con esto toda la vida. ¿Cómo hacemos para vivir mejor? ¿Esto eh, afecta a muchos en nuestro país concretamente? Afecta a 50 casos nuevos por año, lo que decimos más o menos para que tengamos una idea. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2014, lo, las personas con ELA no, no accedían al, al respirador, que en una etapa de que se pierde la fuerza para respirar es sumamente necesario. Hoy en día lo, lo reciben porque nosotros los tenemos. El centro de salud no se lo da a nadie y nosotros les prestamos respiradores que hemos ido adquiriendo claro. por donaciones y les damos la posibilidad de que sigan respirando con el con el respirador que le damos. Que además hay que atenderlo a ese respirador porque no alcanza que yo le lleve a una familia un respirador si no hay un médico atrás que lo regula, que lo cuida, que lo controle. Estamos trabajando en eso constantemente claro. desde hace 10 años y ha mejorado mucho eh, en todo el país la conciencia de que eso necesita una atención. Faltan recursos, faltan muchísimos recursos. Eh, para saber todos nosotros, ¿no? ELA, que es, como decían, esclerosis lateral amiotrófica, afecta uno piensa que afecta solo el movimiento, el caminar, eh, pero no, afecta otras afecta cosas. Afecta todos los movimientos voluntarios que hace el cuerpo todos los músculos, la, la, la motoneurona atiende todos los músculos de nuestros movimientos voluntarios. Respirar, hablar, comer. El, claro, tragar es es, precisás, un, es un movimiento voluntario, claro, claro. entonces el, la persona va perdiendo todos esos movimientos, el único que no afecta, y es muy raro ver que afecte, es el movimiento de los ojos. Entonces cuando la persona ya no habla, o utiliza dispositivos oculares para comunicarse. ¿Se acuerdan de cómo era Steve Hawkins, que sí. tenía la computadora? Sí, sí. Usa esos dispositivos para comunicarse. Esos dispositivos tampoco los cubre el sistema de salud, sí. también son muy caros claro. y también trabajamos para que esas personas accedan a esa forma de comunicarse. Que hoy en día es fundamental, ¿no? La, sí. el, el, el vínculo social es fundamental para la calidad de vida de cualquier persona. Carolina, cuando hablas del sistema de salud, imagino que habrán tenido reuniones determinadas justamente con representantes ¿Qué les han dicho en general sobre esta sobre este cambio que se necesita bueno es, es básicamente lo que lo que trato de transmitirles de que a veces somos tan pocos que es difícil pelear uh -huh. por tan poquitos hay otros que necesitan más y en la balanza se pone este otras prioridades eh, muchas veces pensamos de que estamos hablando de costos altísimos y nos organizamos y si lo hacemos con, con un criterio eficiente no necesita grandes costos un bipa sale 5.000 dólares. ¿Qué es eso? El BIPAP es el respirador. Ahí está. Mantenerlo eh, requiere un técnico que lo revise una vez al año y tiene vida útil de 10 años. Un respirador más complejo para alguien que necesita una traquetomía sale 40.000 dólares. Pero ¿cuántas personas con él la necesitan? Eso no es tanto. Y la vida uh -huh. útil de los equipos permite reciclar. Nosotros solo de las donaciones tenemos cubierto casi todos los que necesitan BIPAP raras veces tenemos que salir a alquilar y tenemos 9 10 bipa o sea no es tan caro uh -huh. para un sistema de salud si pensamos en los tratamientos y los costos de la salud la ela no es cara lo que se necesita es organizarse y hacerlo bien eh, y, y administrar bien ¿sabes? los recursos exacto, exacto. <risa> conociendo un poco sobre el tema de queriendo conocer sobre el tema de la enfermedad eh, como cuál es el, el inicio en una persona que ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo, ¿Cómo le informa a la familia o al propio médico? ¿Sienta tal cosa? ¿Cómo, ¿Cómo es esa situación? Eh, a todos nos puede empezar la ELA por distintas partes del cuerpo. Eh, las estadísticas hablan de que la ELA se despierta entre los 40 y los 60 en los varones, mayoritariamente, y entre los 60 para arriba en las mujeres, mayoritariamente. No uh -huh. quiere decir que no haya mujeres claro. con, con la enfermedad uh -huh. y afecta a tanto a hombres como a mujeres. El, eh, en cualquier caso, sea la edad que sea, porque también hay algunas excepciones de las juveniles un poco claro. más tempranas, este... Puede empezar por distintas sintomatologías, cualquiera de las que yo les nombré puede ser la primera. Hay gente que empieza por una ELA con una afectación más superior, entonces le empieza a, de a detectar de que se le pierde la R, la T, que le cuesta mover la lengua y empieza a hablar como borracho. Mirá. Mucha gente dice, te estás drogando, estás tomando sí, sí. mucho medicamento, que estás Mirá, oh, usando... Sí. este Porque empiezan como que a arrastrar la lengua y este, a veces empieza por, por unas cuestiones de respiratorias, de, de flemas, tos, y el, la primera consulta siempre es a, a quien te empezó el síntoma. Otras personas empiezan por las manos, que tienen dificultad en la aprehensión, en, en las pinzas de colgar la ropa, que, que no la claro. puedes apretar, que... O, otra gente, lo, lo que siente es como un cansancio repentino que de golpe, este mi hermano Martín empezó así, tuvo un evento él era organizador de eventos y, y de actividades y terminó el evento y durmió tres días seguidos y decía esto nunca en mi vida me pasó, estaré tan viejo claro. y pensando uno que después sí, sí, los 40 sí. se empieza a claro, poner claro. viejo sí, sí. y este y empezó a, a sentir debilidad en el cuerpo y cuando se levantaba cada vez tenía menos fuerza y bueno, y, y fue como diferente, otros claro. se tropieza no tienen caídas claro. y no saben por qué. Siempre es como en alguna de, los, de las áreas afectadas empieza a fallar la neurona. ¿Es hereditario? Hay un 5% de casos hereditarios, no uh -huh. es mayoritariamente hereditario. Es muy poco lo hereditario. Bien. Eh, nosotros tenemos que hacer una pausa ahora y a la vuelta incorporamos el dato que es con el que nosotros tuvimos esta invitación, que es que mañana, siendo el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, va a haber una exposición de fotos en el Hospital de Clínicas, pero ahora a la vuelta lo seguimos conversando y nos cuenta la invitada. Bueno, seguimos con Carolina ríos y hablando del ELA, eh, mañana Día Mundial de esta enfermedad, y está esta invitación para ir al Hospital de Clínicas a ver esta muestra de fotos contanos Thanos, Historias vivas se llama, ¿no? Historias vivas, sí. Eh, la, hist la historia de historias vivas <ríe> empezó este año cuando a principio de año empezamos a programar las actividades. Decíamos de que como organización cumplíamos 10 años. Como fundación tenemos uno apenas, Mirá, porque años, hace poquito ¿no? que nos aprobaron en el MEC, pero como organización ya cumplimos 10 años y empezamos como a revisar nuestra vida de, de todo lo que habíamos hecho, el camino que venimos transitando y qué teníamos para decir. Y lo que veíamos era esto, eh, nacimos de la idea de Martín, de que él tenía como en su cabeza que reinventarse es vida y que este transformarse, y la enfermedad lo hacía transformar su vida eh, cotidianamente y transformarse es la forma de adaptarse a los cambios. Y, y bueno, y ¿qué teníamos nosotros como historias de nuestras familias y de todos los que transitamos él en Uruguay? Eh, una transformación de la vida. A partir del diagnóstico a todos nos pasó de que nos dijeron este una un, una perspectiva uh -huh. diferente a la que veníamos viviendo, ¿no? Claro. Seamos nosotros o nuestros uh -huh. familiares, lo que lo que nos enfrentó es, la vida se termina algún día, todos vamos a morir, pero esto te lo pone de frente y te hace reflexionar sobre qué estás haciendo en esta vida, ¿no? Y bueno, y, y lo que queríamos transmitir es eso, bueno, ¿qué, ¿qué hicimos frente a ese diagnóstico y cómo tomamos esto eh, y cómo nos transforma en nuestra vida? Eh, Invitamos a las familias, a todos les pareció buena idea, pero bueno, cómo lo hacemos, son fotos, cómo expresamos esto, que es un proyecto de vida, una historia de vida en una foto, este, y buscando eh, cómo seguir. Invitamos a Pablo Vieli, que es un fotógrafo, es retratista, él, él se, se autodefine retratista, este, y él mismo nos empezó como a guiar en este camino. Bueno, cuéntenme de qué manera hacemos esto, cómo podemos, este primero necesito conocer sus historias, entonces nos obligó a escribir la historia en un papel y mandársela. Y eso nos dimos cuenta de que de que escribir y poner en palabras lo que nos pasaba nos ayudó a todos a también entender que a todos nos había pasado lo mismo. La el diagnóstico nos había enfrentado a una situación de crisis claro. de existencial y que nos había puesto a trabajar en algo que antes no teníamos ni pensado. Yo soy del ramo de la construcción, no tengo nada que ver con la salud. Sí, y sí. sin embargo estoy acá haciendo esto porque mi hermano me lo pidió en alguna manera o porque para él era un proyecto viable de demostrarse a sí mismo de que podía cumplir sus deseos y, y yo lo llevé a cabo. Y así le pasaba a todas, a, todos, a todas claro. las familias, todos tenían algo para decir y para mostrar de sus familiares, incluso Beatriz, que es una persona con ella que tiene ya 17 años viviendo con ella uh -huh. también tenía para decir mi vida se transformó y hoy es otra vida y eso está bueno porque me parece Uf. que nos permite valorar el valor claro. el verdadero uh -huh. valor de la vida, ¿no? Perdona, sí, <risa> <sí, risa> sí, pero sí, es no, no, es tal cual. Claro. Eh, ahora qué importante que es el trabajo de los familiares y los que rodean, no es solo los médicos, ¿no? Que obviamente los médicos son súper importante pero él el, el apoyo de familiares de gente eh, eh, entre los propios que tienen la enfermedad también sí, ¿no? tal cual es, es lo que ayuda a los demás a vivir me, más tranquila lo la hemos enfermedad. Hemos visto en varios temas que hemos tenido es acá. Eh, eh, a nosotros nos pasa de que la verdad el sistema de salud nos lleva a estar ocupándonos de cosas que no deberíamos estar ocupándonos. Nosotros no deberíamos estar preocupados de claro. si tiene un BIPAP o no. Eh, tend, eh, tendríamos que estar mirando el proyecto de vida. ¿Qué tenías planificado hacer en tu vida? Eso es lo que nos proponemos. Cada vez más, porque cada vez hay más un centro de referencia a ELA sí. y que nos podemos desentender claro. de eso. Entonces... Todos los años decimos, bueno, vamos a ver si este año podemos reforzar el tema del proyecto de vida de cada uno. ¿Qué, ¿qué tenías pensado hacer?, ah, ¿cuál bien. es tu proyecto?, cuál es ¿qué es lo que querés hacer?, porque vida queda por seguir, exacto, entonces, exacto. ¿cómo seguimos adelante con esto? Sí. Muestra fotográfica sí. en el hospital de clínicas, eso es importante uh -huh. también, ¿no?, que sí. sea en el hospital. Lo hacemos en el hospital porque es donde fuimos a, a golpear la puerta para crear ese centro de referencia y a pesar de que nos decían que estábamos un poco exagerando, este eh, nos creyeron y pusieron ellos claro. también su parte. Y, este, y trabajamos en conjunto, como como decimos siempre, la ciencia, la, la asistencia y la familia, todos juntos para esta enfermedad que no tiene cura, pero tiene un montón de cosas para hacer, para vivir mejor. Empieza entonces mañana a partir de las 10 y media mañana de la mañana. Mañana a las 10 y media están todos claro. invitados. este la Hacemos la inauguración de la muestra y va a estar hasta el sábado 29 en el ah, hall. Eso. Así que es una semana. Una semana de muestras. Una y en el marco de esta semana de muestra y de semana del, del mes de la ELA, lo, lo otro que, que tenemos es que el sábado se realizan dos actividades de actualización para médicos y personal de la salud y para cuidadores y personas con ELA, pero también para cuidadores y terapeutas que quieran participar, porque la lo que siempre decimos es que las enfermedades neurodegenerativas no es solo la ELA, hay muchas más, y todas tienen un tratamiento similar. Mirá. Entonces, este esta vez va a estar la nutricionista hablando sobre las, las recomendaciones de nutrición inscripción y el equipo de enfermería ayudando a recomendaciones sobre los cuidados y la movilidad de las personas que son este que van perdiendo movilidad como la atendemos Seguro. como la asistimos y eso va a ser en el hospital también en el hospital en la mañana del sábado 22 a las 8 y media es la de el es para profesionales médicos allí va a haber un este neurólogos de argentina y de colombia Mirá. contando la experiencia de centros de referencia en, en esos países intercambiando con uruguay Y en la de la tarde, a las 2 y media de la tarde eh, Estará la, la de personas con ELA, cuidadores y personal de la salud De técnicos que quieran participar este Estará también en el piso 19 Todo se realiza allí en el hospital claro. de clínicas. Sí. El hospital lo recibió bien ustedes, ¿no? el hospital ¿no? bárbaro, sí. sí. el hospital bien. Está el... dispuesto, está... Es, es como que la conjunción de las tres patas de la UDELAR, ¿no? Uh -huh. este, asistencia, eh, investigación y, y bueno, y, uh -huh. y la familia y lo social, la ¿no? La extensión, este, claro. Es parte de... Está muy bien, son las tres patas de la universidad, tenés razón. ¿Tienen uh -huh. alguna página ustedes como para que se Nosotros puedan... tenemos una sí. página, tenemos ela.org.uy. Les contamos también aprovecho este espacio uh -huh. de que la fundación no recibe subsidios del Estado bien. y que solo este nos financiamos con las donaciones. Aprovechamos el Día Mundial de la Ela para dar difusión, para que se conozca la enfermedad y también para pedirles que nos ayuden a ayudar uh -huh. y este y tenemos en la página nuestra botones de de donación por única vez o suscripciones por mercado pago y tenemos también este este año porque como no éramos fundación no lo podíamos tener pero ahora ya lo podemos hacer la, la, la, la, las suscripciones y este y tenemos las cuentas de, bancarias para transferencias. perfecto, perfecto. la verdad que eh, muchas gracias por haber venido a compartir todo esto y a la audiencia que por supuesto vaya a la muestra, es una semana, ¿viste? Que en general una uno semana. dice, bueno, después voy. Empieza mañana y es hasta el otro sábado. Sí. Y las la, actividades del sábado. Las fotos tienen algo curioso es que van a tener un código QR que les permite conocer más de la historia de esas ah. familias. Entonces ah, bueno, van a, bueno. van a poder estar conociendo a través de la fotografía a la, a la, a la historia este y, y van a poder de, descubrir los proyectos de cada uno. Hay algunas familias que hicieron una película, otros que hicieron una obra de teatro, otros tienen una muestra de cuadros. ¿Cuántas fotos son? Son ocho fotos, ocho familias. Muy bueno. Y la queremos mantener, que sea perpetua y que sigamos muy juntando bien. fotos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Carolina Ruiz. Bueno, muchas Ríos. gracias a ustedes. Y quedamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias por por este espacio.